poner en conocimiento hechos absolutamente irregulares que se presentaron en su gobierno. Yo no he calificado al doctor Barreto personalmente. Las cosas que yo digo, las digo con el mayor respeto, pero son claras. Yo hablo de que no es posible que ...que hayan entregado el hospital Férico... ...y eras totalmente quebrado... ...por cuenta de los malos manejos... ...le pongo un ejemplo... ...el proceso de facturación... ...que hoy cuesta 70 millones de pesos... ...en el gobierno de Barreto... ...cuando era el presidente de la Junta Directiva... ...pagaban 700 millones de pesos mensuales... ...los eh, equipos de la UCI... ...el Combo... ...que va, costaba en ese entonces... ...el arrendamiento 3 millones de pesos... ...pagaban 6 millones de pesos por 27 de ellos... ...yo también he puesto en conocimiento... ...y, y critico y cuestiono... y, y Y así lo denuncié ante los organismos de control, los convenios interinstitucionales por más de 180 mil millones de pesos donde se trasladan los recursos del gobierno departamental a entidades de derecho privado como el comité de Cafeteros simplemente para reír la ley 80% y como me lo reconoció el mismo director del comité y espero que no lo niegue y de negarlo, me gustaría que nos metáramos a una prueba de polígrafo donde yo le pregunté porque como el comité no tiene obligación de hacer licitaciones sino invitar tres personas de que si él podía invitar libremente a quien quisiera y él me dijo de manera eh, sincera de que las tres hojas de vida se las enviaba el gobierno departamental cuando yo critico los, las, las licitaciones públicas donde en ese gobierno se presentaba uno máximo dos licitaciones porque le colocaban a los términos de referencia eh, condiciones absolutamente absurdas, eh, a diferencia que en el gobierno del doctor Luis Carlos Delgado se presentan 50 y 60 proponentes. La pregunta es que uno se, hay transparencia cuando en un gobierno se presenta personas, mientras que en el gobierno actual se presentan 50 o 60 personas cuando yo cuestiono eh, lo que sucedió con el banco de los tolimenses, donde esa plata fue a parar a familiares de políticos a familiares de funcionarios del gobierno y ahí están los listados hasta con mayor respeto, algunos periodistas y más de 3 mil millones de todos están embolatados, o cuando yo digo que mi gobierno no se va a, a malgastar el dinero como se malgastó en esa administración, y pongo el ejemplo de Del, del colegio o colegio como llaman, de Saldaña, donde se invirtieron más de 4.800 millones de pesos y al doctor Luis Carlos le toca terminarlo y por una cifra cercana en total de inversión de 6.000 millones de pesos cuando aquí hay escuelas en situaciones calamitosas, en, de pobreza y de miseria, eh, como les he podido apreciar en este recorrido, no es hablar mal de nadie.